escribano, Alfredo Civero aquí en la radio, eh, con Alfredito, el candidato de intendente por el Peronismo Unido de General Alvear. Eh, entrando en, la, en los últimos tramos de esta campaña electoral, esto es cierto, eh, pero hoy le voy a proponer a Alfredo hacer una nota distinta. Yo creo eh, que, que la gente ya te ha escuchado ampliamente, que, que en su enorme mayoría tienen decidido su, su voto, eh, ya saben tus propuestas, saben... Eh, eh, ...la relación con el futuro un gobierno nacional... Eh, ...un montón de cuestiones que después en el último tramo... ...la, la podemos la podemos charlar... Pero ...la idea es hacer una nota distendida... Hablándote, ...hablando un poco de, de tu vida y de otras cosas... ...para que conozcan algunas, algunas cosas que por ahí... No, ...no conocen el grueso de la gente... Eh, ...Alfredo, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias. Hola, por buen ser. día, Alfredo, muchas gracias... ...realmente ahí cuando informalmente hablábamos antes de salir al aire... Lindo lo que me decís. Este, ya la gente este, sabe qué, qué ha hecho uno, qué ha hecho otro. Este, creo que gastar pólvora en chimango a hablar de lo que vamos a hacer, de lo que hicimos, de lo que no hicimos. Sino también hablar un poco de nosotros. Este, yo realmente, si vos me preguntás eh, por qué estoy acá sentado, sí, sentado en esta situación, sí. pudiendo estar en otros lugares. No no sé si tengo una explicación eh, para dártela puntual, permanente, rápida. Este, eh, sí, hay veces cuando dije de la posibilidad de ser candidato en, en el entorno que todos lo tenemos, a lo mejor fueron un poco reticentes, pero después cuando me vieron con ganas de hacer algo, les expliqué que me gustaría trabajar para el BEAR. Uno ha sido generoso, eh, y la gente ha sido más generosa con uno. Este, sé que eh, con la posibilidad, fue eh, eh, el hecho de que Sioli vaya de candidato a presidente este, me, me ayudó, me apuntaló a tomar la decisión, porque sé que podemos trabajar por el pueblo, podemos hacer cosas, este, ya no vamos a hablar de obras ¿sí? y podemos decir, lo único que me puede quedar es decir que bueno que vamos a darle una mano a los jóvenes cosas para renovar, también para renovar el partido también creo que eso ya es una tarea concluida ya, eh, antes del domingo este, verlos a todos juntos trabajando los que estaban en un lado, en otro, los jóvenes dejar esta, impo, esta impronta, estas ganas esta, estas cosas de la, de la vida y bueno Este, eh, tengo el, el apoyo incondicional eh, que primero no le gustaba mucho de, de Irma, de mi mujer que realmente me ayudó mucho en todos estos 20 años yo a tono de broma digo que si no fuera por ella capaz que andaba de croto y no sé si es tan fatalista la apreciación pero me ayudó muchísimo me ayudó en momentos difíciles este eh, no tengo ningún reparo en decirlo, yo no tengo casa, vivo hace 20 años en la casa de ella, me ha, me ha ayudado en, en lo afectivo, me, cuando me ha faltado algo me ha acompañado, yo la he acompañado a ella, este, yo no tengo hijos biológicos, Alfredo, esto me emociona un poco, pero tengo los de ella que, que son del corazón y, y son míos y los quiero y los adoro y bueno... Este, cuando puedo estar con ellos no desaprovecho la oportunidad vos habrás visto cuando vi, me pueden acompañar una está, se, me hago cosas de la vida la mujer se casó con un canario con un gallego y, y, es, y, él se, y Jacinto que vive en Azul se vino a vivir que es abogado y está trabajando en el ANSES este, se casó con otra gallega canaria que es odontóloga que ya está trabajando Ayer fui justamente al asilo y una de las chicas me dijo que la había atendido, qué sé yo, es una persona minuera maravillosa, así que bueno, he constituido una familia. Este, ¿Cómo la conociste a Irma Alfredo? Hace 20 años decís El 24 hace ahora Vamos a contarle a Doña Rosa y a Don Juan que sí. Irma es azuleña Azuleña eh, Azuleña y eh, sí. es tu mujer Estaba estaba en, en, de vacaciones yo en una playa Y se encontraba la doctora Mercedes Malera claro. Y me llama y dice Che está acá, estamos acá, que sé yo estoy con una amiga, ¿Qué sé yo Bueno, les voy a buscar, vamos a cenar y ahí nos encontramos y empezamos a. ella estaba ya separada, hacía un añito y pico que se había separado. Y, este, y ahí empezamos, empezamos de a poquito, de a poquito, de a poquito, y bueno, es mi, mi señora, mi, mi, mi compañera de ruta, y muchas de las cosas lindas que me han pasado, este, ella ha sido artífice. Así que bueno, eso es lo bueno. Y ahora... Una persona eh, además muy, muy agradable, que tiene muchas eh, amistades y relaciones. Eh, eh, real, sí, eh. sí. Este, pero es, eh, más que nada, como cuando yo, debo, eh, si Dios quiere y no dispone lo contrario, viste cuando trascienden los nombres de quienes me pueden acompañar uh -huh. en, el, en la municipalidad, siempre digo que... que lo que más me importa es que sean honestos y buena gente, bueno, esto es lo que es ella buena gente, y con la buena gente se llega a cualquier lado este capaz que para este eh, na nadie en, en ningún lugar ni en la vida privada ni en la vida pública, nada quiere descubrir la bomba atómica, lo que quiere es pasarla lo mejor posible dentro de las medidas de las posibilidades con con un ámbito de, de solidaridad y de respeto y también lo traigo todo esto de la, de la vida también lo traigo a lo, a lo que digo de la municipalidad que los dos, como dijimos que no íbamos a hablar de, de, de obras ni de cosas grandilocuentes, sí podemos decir que la austeridad y, y la conducta me gustaría que sean los dos patrones fundamentales o las dos banderas en esta, en esta gestión que viene Así que bueno, dejamos para los demás que que hablen y hablen y hablen, qué sé yo. Este, también respeto eso, lo que lo hacen algunos. Tampoco diría que hice lo que no lo que no he hecho, ni siquiera prometo. Digo, este, en, me gustaría ser entre tantas y tantas casas, me gustaría hacer entre el, tal el, el bulevar, porque sé que revaloriza, revitaliza aumenta el valor de la propiedad enfrente, pero no solo el 72, las 100, esas eso son cosas que vienen secundarias. Pero cuando, lo, lo que más vamos a hacer hincapié en el buen trato y en la, y en la, en la disposición y, o predisposición para atender a la gente, porque todos somos humanos, acá no hay ni, ni ricos ni pobres, ni gordos ni flacos, ni altos ni petizos, somos todos alvearenses, somos todos ciudadanos, somos todos argentinos, todos tenemos que comer, todos tenemos que sufrir, todos tenemos problemas en nuestra casa, todos, a todos nos falta algo, a algunos le faltarán cosas materiales, otras espirituales. Ahí vengo recién de hablar con una persona muy vinculada a, a la iglesia evangélica y realmente me, me hablaba cosas maravillosas de, de, de, de, de, de cómo... Eh, el, el, la bomba o el bombeador este, espiritual te sirve en la vida este, eh, también eh, la iglesia católica con esta nueva impronta del papa eh, hablar de cosas de, de tierra, de trabajo de techo las tres T como él le llama que las ha tomado Scioli también ¿viste? son esas cosas que son más humanas que, que materiales y eso será lo que lo, lo que podamos ayudar ahí también está el tema que, que de, el tema de la educación vos cuando a uno le das educación le das posibilidades creo que lo que más puertas te abre es la educación y y, y con eh, ahora este, me he estado asesorando de un tema de que hay unas becas que vienen del gobierno nacional, que es la de 700 pesos y ahí me decían que le podríamos nosotros aportar que es un compromiso que me creo y es la primera vez que lo digo porque realmente sirven eh, aquellos que estudian acá, un pasaje por mes alguna cosa de ayudar para ayudar a la familia porque con el tiempo y con el deterioro de, del salario y con eso este, también empuja y mejora, así que me gustaría también, aparte de la beca y si es posible mejorársela eh, empujarlos con un pasajito por mes a los que están estudiando afuera, bueno ya no solo Buenos Aires y La Plata, principalmente a los que están acá la Olavarría, Azul, Tandil, Saladillo vos este, decís Y, y, y es 200, es 300, es 400, pero si vos no lo tenés es una fortuna. No sé, sí. Así que también ese es un compromiso, una cosa... Esto de la parte, y como dijimos, no ya si es la parte humana, que es lo que dijimos que, que, que nos íbamos a referir. Alfredo, así que va a ser todo así. Hablaste recién de, de educación, y, y yo vuelvo a meternos un poco a recorrer eh, tu vida. La parte que por ahí no todos conocimos, o, o no conocemos, ¿cómo fueron esos años en La Plata? Eh, de estudiante Mira, yo, yo me fui... Me acuerdo, ¿Te acordás que estuvimos en Bahía Blanca en la casa de, de dos chicas, dos hermanas? Mi compañera. Esa, y, mucho mejor, y mano, Exacto. No, bueno, bueno, no fue, diez, 100 veces mejores estudiante que yo. A Morina Regina y, y, y otra compañera más. Yo en la facultad eh, fui y la verdad que el primer tiempo no, no, no anduve lo que tenía que andar, no, no le di, dispuse el tiempo que tenía que hacer. Después me metí bastante en política, dejé dos o tres años colgado y bueno, hasta que un día me dije y me dijeron basta o, y fui y terminé. Después cuando eh, terminé la carrera, que yo siempre le digo a, a Morina, a Valeria López-Leston, que jueza en el sur, me ayudaban, porque, eh, me, me leían, me ayudaban, me daban una mano y se tenés que terminar porque... Me, me dieron un manón. Eso y ser agradecido en la vida es lo más importante que hay. Después, ya cuando hice escribanía, que son dos años, no, ahí sí le metí Después pata, de... tuve, me puse pila, creo que tuve como ocho, sesenta y pico este, de, de promedio, y en el posgrado, que ya eso ya es uno de grande, ya lo hace con otro compromiso, todos son profesionales, hasta... No, vos a la facultad, o como al secundario, un día vas con una materia colgada... ...pero al doctorado, si no, si, si no estudiaste ese día, no vas por miedo a que... Bueno, y en el doctorado tuve muy buenas notas, una de las mejores... En, este, ...así que eso eso fue una etapa muy linda y fueron tres... ...la de, si me tengo que evaluar, en la de la facultad, del montón en la de escribanía bastante bien y, y bien bien en la del posgrado eh, Alfredo, y, y a la par eh, yo te es una pregunta porque yo le digo a la gente que yo ni yo sé todo esto no pero a la par, en todos esos años sobre todo en los últimos eh, en, en, en, en, cuando estudiaste eh, escribano y ya estaba con eh, ah ya estabas está. haciendo la carrera política sí y me, que, y me acuerdo que que Este, está vivo y sano que yo cursaba escribanía en la noche y Barberena me iba a esperar para ir a cenar a la puerta de la facultad como los chicos de cosas, así que este, le agradezco también al Vasco que me ayudó muchísimo, Barberena para los que no saben fue dos veces intendente de Azul fue senador dos veces una persona muy campechana muy, que me, me dio muchas, muchas manos y este y me, me ayudó realmente a, a terminar. También ahí la, la impronta y el empuje de los viejos, que, que, que en esa época estaba mi viejo, este, Aldo y Horacio que me ayudaron, este, eh, tenía en esa época una novia, Mariana Montaner, que no sé lo que será la vida, que también me ayudó y... Imposible que me esté escuchando porque hace 10 años o 15 que no la veo, pero el día que la encuentre también le voy a decir que fue importante para mi vida y para y para y para llegar. Así que después vino ya la otra etapa con un poco más de participación. Este, con mi forma de ser me permitió... Y cuando, perdón, cuando eh, ahí estabas con Barberena que te iba a buscar a la facultad, ¿dónde estaba? ¿Qué cargo ocupaba? Eh, Barberena senador senador ah, sí o sea, y, y yo entraba a, la, ¿no? a, la, sí, a las seis yo entraba a las seis y media a la facultad y salía a las diez y media y me esperaban ahí y a veces iba con García Blanco ¿te acordás de García Blanco? Sí. me iban a esperar en auto ver, y eran los, chofer, era los choferes míos y me, y me esperaban para ir a cenar así que también mi agradecimiento para él, porque después cuando eh, fue al registro de la propiedad, fue el que me eh, el que me llevó él claro, allá. Ahí estuviste de segundo, ¿no? Sí, de Antes segundo sí. bastante tiempo. Y realmente hicimos un trabajo muy, muy bueno. Ese fue so el primer lugar importante que descubriste sí, sí, sí. en la provincia. Sí. En el y, registro de la propiedad. En el registro de la propiedad. Y mira vos lo que son las cosas. El registro de la propiedad, todo el mundo sabe que es un lugar difícil desde el manejo sindical y que vos lo, lo, lo conociste, sí. había una persona de que mucho además quiero destacar que cuando entraste entrabas hacía mucho sí. tiempo que no estabas, eras sí. un poco referente incluso hasta de los sindicatos exacto y todo, ¿no? y güey, exacto era muy y el sindicalista de ahí que es una persona muy muy respetada Mariano Cowen que hoy es un eh, creo que va a ser el futuro presidente del Colegio de Abogados de La Plata Era bravo, Mariano, en, en las asambleas y era muy joven, como todo abogado, con mucho ímpetu, con muchas ganas y con mucho todo. Y terminó siendo mi mano derecha, después en el Senado, terminó siendo mi segundo en la escribanía de gobierno, viste lo que son las cosas de la vida. Y me fui en el banco, y el banco también una relación difícil con el sindicato, este, porque el es muy fuerte el sindicato en el banco. Y... Este, terminamos en unas relaciones excelentes, que bueno, por eso que yo ayer lunes y, y, y mediodía estuve, estuve en el banco tratando de cumplir lo más, lo más posible, porque yo siempre digo que, que uno ahí tiene que irse, porque yo me siento como lo sienten los que son empleados del banco, parte de... De, de, de, de, de, ...de mi actividad, de mi vida... ...al Banco Provincia lo, lo realmente lo aprendí a querer muchísimo... ...y ahora con el que está eh, designado... ...viste que ya han tirado sí. los nombres para ser presidente... Este, ...ya me dijo que nos íbamos a juntar con los sindicatos... ...reconociendo la buena relación... ...que aparte que no solo eso, en la vida, en la sociedad... ...en, en la familia, en los amigos... Si uno siempre trata de, de, de contemporizar, ¿viste? De, de descomprimir, eh, es una cosa que me gusta ayudar a que la gente esté mejor en, en lo personal. ¿no? Alfredo, ¿y cómo fue que supiste ganar tantas relaciones? Porque esto es muy importante, eh, digo, de cara al futuro, el supuesto futuro, porque... Eh, Digo que eh, hoy un poco el caballito de batalla ha sido ese, ¿no? Las relaciones, pero sí. no fue de hoy para mañana. Eso no, empezaste no, cuando estudiando ni todavía. Y bueno, mirá que, vos te lo te que te son las y, cosas. ¿Cómo, cómo hacías? Eh, la forma de ser un poco y otro poco eh, la luz de, de la vida. fíjate que nosotros en el, en el año de la facultad, que son, éramos 25 30 en el curso, la mitad varones y la mitad mujeres. De los varones, 10, 12, uno es el Negro Gómez, el fiscal de Estado, que después del gobernador y el vicegobernador, o algunos dicen que es tan importante. Otro, Eduardo Freyler, el presidente de la Cámara Federal. Otro, gordo Escarcela, que hablamos el otro de día, que, el de agua argentina. Otro, es ayer Osvaldo Zanotti, que es el número 2 de Granado del Ministerio, que ahora, bueno... Eh, eh, me dio la mano para que entren estos últimos 12 chicos de la policía administrativa son los, los que vamos a, a desarrollar la DDA y la DDI este, pero miramos estamos hablando, sí, a, a mí que no me ha ido mal tampoco estamos hablando de 12 ya te estoy nombrando 5 ah, Carlitos Pérez que es el secretario legal y técnico de, de, de la policía comisario general Mira vos de, de los 12, 6 que nos ha ido bastante bien Y después de las mujeres, Valeria López Leston eh, es jueza en Santa Cruz Federal. Eh, eh, La negra de Lorenzo es fiscal en La Plata, que es de las más activas. ¿Viste? Siempre hablamos que, que ha sido una cosa, una promoción, una promoción que hemos tenido, hemos tenido suerte. Y bueno, y después en el caso de, de otro, yo que es. Eh, Me ha gustado y he tratado siempre de relacionar o de, o de tener la, la... de cultivar las relaciones personales. Eso a mí me, me gusta muchísimo. Este, eh, yo creo que, eh, ¿viste cuando yo digo que dura, sirven más dos horas en, en un sillón de la plata que dos días acá? Eso es cierto pero más que dos horas en un sillón sirven salir a cenar con un ministro, con un funcionario, cuando la persona está distendida. Es distinto que yo, Alfredo, te tenga que proponer eh, algo a vos acá, donde estás en la impronta, que le tenés que hablar con Pachi, que tenés que estar con esto, que tenés que estar pendiente de la computadora, o que estemos en Colorado tomando algo, o en, o, o, o en, o en un restaurante comiendo un pedazo de carne y ahí y ahí uno lo hace con tiempo con sin, sin apuro eso eso mira y mira eh, lo que son la eh, que no te pude no te pude cumplir gracias a Dios este, con la promesa de que no le íbamos a ganar a boca <risa> invito al presidente ferrocarril argentino al palco mío estaba el embajador de Estados Unidos estaba no, eh, y al Chelo Bosch que es el dos de randazo Y, el, y, y tenemos una relación así nomás. Y bueno, y por el gesto y todo, me dice: Vamos el viernes. Por el viernes, que no sé si Racing juega por la Copa Argentina De en Detroit, Salta claro, o qué. Claro. Dice: Vamos, eh, él es funcionario del Citibank. Y dice: Vamos, que te invito si querés con tu señora. Porque fue mi, a la, una cosa, una relación, ya me invitaban para el viernes. A, eso es así. este Y, y, y una cosa trae la otra, uno va una, a, a una reunión y, y sabe manejar los silencios, viste cuando vos te vas y te haces el, el, el gran sabiondo, no le gusta a nadie, ni a los que te conocen, saber escuchar, este, eh, si te tocan la trompa o, o eh, no, no, no prenderse este y, y defender los amigos. Eh, yo tengo un cartel que me lo regaló Julia Lané, firmado en 1957, que lo tengo en mi despacho con otras fotos y todo. Y dice bueno que hay que defender la industria, la lealtad, la solidaridad y dice y defender los amigos en público. Viste en un cartelito a los amigos hay que defenderlo. Cuando uno además, este, como yo, o como todo el mundo se entera cuando vos decís no me gusta que Alfredo Espino hizo esto, también vos te enterás cuando decís me gusta que Alfredo Espino hizo tal cosa. Entonces, defender los amigos es, una, es para esto que decís vos una buena, una buena este, forma de, de, de agrandar de, de, de tu círculo de amistades. Y otra cosa también, que la amistad hay que cultivarla, Alfredo. No, no es que que yo tengo una amistad con vos, no tengo más bolilla no tengo cosas, cómo andás, eh, si me entero que, que tenés algún problema personal, un problema familiar, este, eh, porque hay gente que, eh, que, que está mil veces mejor que uno, pero llamarlo por teléfono y preguntarle, che, cómo estás, cómo está tu hija, me enteré tal cosa, sé que estás enfermo, sé que estás... Esa, esas son, ¿cómo es que se llaman Inyecciones para el alma, no sé cómo dice. Y esas cosas son lindas. ¿Del registro de la propiedad llegó la senaduría? ¿De ahí? Del registro de la propiedad la de la senaduría. Sí. ¿Cómo fue que eh, llegaste? Porque no es fácil en alvear eh, con la cantidad de votos sí. En alvear conseguir un lugar sí, fuimos eh, preponderante en una ca ca caí Cai y yo. Mm. Eh, Cai fue en el 83 cuando sí. no nos arrasó el Alfonsinismo este, en las elecciones. Vaya mi respeto para don Raúl, como todos le dicen, un tipo realmente que le ayudó mucho a la democracia, este, un, un radical con unos valores excepcionales. De ahí a la senaduría, y en la senaduría me tocó a, a, a estar en, en, en, la, en lista. la lista en un lugar y bueno y así. ahí creo que fue, fue este, el apoyo de los intendentes. Eh, a esto, el público Aldo me dio una claro, mano importante, claro. este, García Blanco me dio una mano importante, Barberena también lo hizo. Viste, un conjunto de. Y de ahí cuando claro, llega ese momento, los máximos referentes complejos claro, de, de, de, de la séptima sección. Y llegar a la senaduría, este, vos llegás en. sos un número en 46, pero después no sé por qué, oh, esto no, no me puedo autoevaluar. Pero siempre, o sos presidente de una comisión o vicepresidente de una comisión. Y yo era presidente de Asuntos Agrarios, presidente de, de algunos que no tenían ninguna comisión, de Seguridad, fui vicepresidente de Hacienda y fui secretario general de la comisión de acuerdo donde se nombran los jueces. Que es un poco el, el, el, el, el, el, el, el gerente de la comisión, el que maneja el día a día. Y ahí, bueno, creo que... Esa era una responsabilidad enorme, justo tocó la renovación de todo el departamento judicial de Azul, viste que esto es cíclico cada 25 años, los que entraron ahora se van a ir, llegó justo ahí, como va a pasar en la cárcel, que esto es un tema que lo tenemos que resolver, que tenemos que hacer ingreso ya, porque son todos sargento y sargento primero, Alfredo de acá a 10, 15 años no queda ningún... no que, estos se van a jubilar y, y va a quedar una brecha claro, claro. enorme, así que habría que hacer entrar ahora, primero porque hay, todos sabemos que hay un déficit de personal sí. y otro para, para que no para, para que la cárcel mantenga gente cuando se vayan en esto con 10, 15 años de experiencia después en, en, la, en, en el Senado este eh, Es un lugar hermosísimo, hermosísimo para trabajar. Este, de ahí eh, yo llegué y estaba la doctora Gianastasio de vicegobernadora. Pero después cayó Balestrini, campeón verdad, de los campeones, y llegaba Balestrini y no volaba una mosca. Y, y con esas palabras aprendí mucho, mucho, mucho. Y principalmente... ...a respetar a todos... ...a los pares... A los, ...que yo era del, casi el más chico de todos... Este, ...había tipos... ...que tenían como el Turco Escarone... ...como Torres... ...como que, que tenían 25 años de... ...de senador... ...y yo tenía 30 y 40 de, de, de, de edad... ...así que yo tenía 15 y ellos ya eran... ...senadores... ...y me acuerdo que me sentaba... ...entre Escarone y Torres los dos más viejos y un día vino Balestrini y me dijo si no aprendes entre estos dos soy un burro y tenía razón y bueno todo eso uno lo va trasladando en el ¿Lo lo, conseguiste lo, una buena relación con Balestrini sí, sí. no no este y realmente pobre Alberto está muy delicado, sí, está muy delicado sí, sí, sí. Siempre, siempre siempre estuvo no, delicado no la verdad pero creo que, que ya van van cuatro o cinco años sí, sí, no, no. viste eh, ¿Cómo, cómo, cómo es la vida ¿no? porque si él hubiese estado en el despacho él tuvo un ACV si él hubiese estado en el despacho a la segunda comunicación que no respondían entraba uno pero si había ido a dormir a la siesta de la casa entonces a las 7 de la tarde cuando veían que él se tiraba una horita y si, si ver, pasaron las 3, pasaron las 4, pasaron las 5 a las 7 fueron y ya el coágulo se le había... Eh, ...no sé si es la palabra justa... ...derramado sí. muchísimo... ...así que bueno... Eh, ...pero una persona tan buena... Este, ...que le vaya lo mejor... ...dentro de, de su gravedad... ...después llegó la escribanía general de gobierno... Sí. ...tal caso, vez el cargo que el cargo. yo más ansiaba... Sí, claro. ...pero el que más Después, sufrí... pues <risa> sabes que lo sí. tengo que decir... Este, ...acá... ...como hicimos miles de escrituras... Este, ...acá en Alvear prácticamente... Nos quedaron algunas, creo que hay 70 escrituras o 100 de las que quedaron firmadas el día de mi cumpleaños. Me acuerdo el 26 de noviembre, antes de irme, en la escribanía, que no viene al caso por qué no las han entregado. Seguramente, este seg seguramente eh, alguna al gato encerrado debe haber. El, el 11 de diciembre. Si Dios no dispone lo contrario, me ocuparé y las, y las entregaré antes de fin de año para que puedan brindar con la escritura, como claro. le decía yo. Este, y algunas que quedaron pendientes, que no son muchas. Queda, creo, tu, queda tu segundo eh, o no. Está no, el rumrum, -rum, rum ojalá. Rum ojalá, no un, ojalá barba, no, un pibe bárbaro super Es de los que suena, pero es una decisión del gobernador claro, y claro. que entre. Y, y me gustaría viste porque están de, de, distribuidos por secciones me gustaría mucho mucho que que, que un escribano eh, de muy muy trabajador pida general alvear que eso más allá de quien sea el, el, el escribano general viste que a él le dije pedí alvear así uno tiene como el gerente de la zona ¿me entendés? Así que, bueno, podríamos dar, eh, le, eh, darle respuesta y satisfacción a la gente. La escribanía, eh, yo siempre. porque fue tengo... la que más sufriste? Porque, primero, eh, eh, que ahora, bueno, los muchachos van conmigo a la cancha, me van, me, me, invitan, me invitan para los cumpleaños. Son bravios. De los cinco capos de ATE, de cuento, dos son de la escribanía: Oscarcito y Marote. Son de difícil, Alfredo. <risa> ah, yo le digo, de hecho... No sé si fui tres veces y los tres estaban de paro. Ah, no, pero, pero, pero paro, pero de onda. Porque te decían, che, tengo, un pa tengo que hacer un acto en, en, en Juárez y te daban la escritura igual. Pero es parte como de un ritual, ¿viste? Y le digo, chicos, y, o venían y decían, Alfredo, mañana tenemos movilización en no sé dónde, le digo. Bueno, déjenme cargar las escrituras que mañana vamos a Junín. Tampoco tenían... Problema. Son buena gente. Pero sufrirla... Y después, que fueron dos años y pico, que me levantaba a las cinco de la mañana, viajábamos... Eh, ponerle hacíamos Pehuajó, Carlos Casares y Trenquelauken en el día terminábamos a las 7 de la tarde en Trenquelauken, nos veníamos por la ruta 5 y al otro día ya eh, de Buenos Aires me llevaban y arrancábamos para San Nicolás y Ramallo fue un, un estresazo bueno, ahí me agarraron los dos bobazos, no estaba en las condiciones físicas que estoy ahora este eh, Eh, pesaba 170 kilos y no tomaba ni una pastilla para presión. Ahora no tengo ningún costo, tomo, tomo pastilla para presión cuando me levanto. Todas esas cosas, ten, tomo un, un, una otra pastilla para aliviar y la sangre. Todo viste que, que uno, 62 kilos menos, entonces uno lo puede. ¿Cuántos kilos menos? 62. Este, entonces. Eh, Eh, una también, más allá de, de, de, del apoyo, las ganas, y bueno, y que la gente te decía: tenés que ir vos, tenés que ir vos, tenés que ir vos, este, eh, para, para unirnos, para que nos juntemos, para que estemos todos, para darle posibilidades a los más jóvenes. Este, eh, el hecho de haber podido bajar un montón de kilos me hizo y tuve también en esto ya, está, ya que estamos hablando de la vida y de lo personal dos ofrecimientos para irme a otro lugar y preferí priorizar mi salud la operación y todo y así que bueno eso es, es mi vida sí, no tengo el, después pero eh, he sido director de, del Banco Provincia bueno federal, eso, es, y, es una, eh, eso es una eso es el sumo los, nunca lo claro, soñé claro. este cuando eligieron los tres senadores a mí me eligieron por unanimidad Este, me votaron el pliego los radicales, me votaron los pliegos los de otros partidos eh, eso es medio como cuando ya estás de final de carrera ¿Viste? Fue, yo lo reemplacé a Mañanini claro. Mañanini había sido cinco veces eh, ministro eh, eh, Pepe Pampuro que fue senador, ministro y vicepresidente eh, interino eh, Perelmiter que estuvo, fue ministro de Economía y director de Arba, que fueron compañeros míos, eh, Carlos Fernández, ministro de Economía de la Nación y de la provincia. Eh, eh, que, bueno, eh, eh, el Córdoba Estillar, que fue el director del Banco de Córdoba y fue director del Banco Central. Eso, una no, cosa, Marangoni, yo no... Bueno, Marangoni, sí. ni hablar. Yo nunca soñé que iba a estar ahí. Este, eh, esas cosas que generalmente te llegan a los sesenta y pico de años. Marangoni Marangoni es joven, cumplió ¿eh? sí. 50 el otro día. Un, creo, no, creo que jamás hubo un, un presidente del banco de, de 50 años. Y ayer justamente estuve con él y bueno está designado para ser director del Banco Nación que me decía cómo me, me haría falta, no, no, le digo tengo otro compromiso eh, con la gente y con todo y con mi pueblo pero este un tipo que le puso blanco sobre negro esto, y el desarrollo que siempre dice Scioli ...de los microcréditos, esos son un, un golazo que ha hecho... ...primero sanear la, fan, la finanza, dos sí. mil millones de pesos Alfredo... ...de microcrédito. Sí. te imaginas de a 45 mil que te dan 45 mil... ...y 45 mil hay que, ¿Y que transmitir, cuánto tra tra cuántos, créditos, cuántos créditos hay que, que dar... ...para llegar a dos mil millones, y estuvimos en un acto... en ahí en ahí ...allá atrás del Parque Norte, ahí atrás del aeroparque... Este, donde se entregó el crédito a un número equivalente a dos mil millones. Así que este, estamos estamos ahí eh, o estamos ahí. Perdón. Anoche estuvo est con Fantino. Eh, Marangoni. Sí. Ah no lo, no lo sí, vi. Sí. Es muy lúcido, aparte muy agradable, Gustavo. Fue sioli con Karina en la primera parte, Raulini, y después en la segunda tuvieron varios de los funcionarios que todavía no habían ido. En una primera parte de Vito sí. Pérez, Bocio, ahora fueron otros... Otro. Bueno, Bocio es otro pibe muy joven. Tiene, Viste, hablando en términos futboleros, viene siendo goleador de, la, de todas las inferiores. ¿Tiene chance el hermano de ganar en Tandil? No? Es un muy sí, buen dicen, pibe, es una carrera muy dura que se corre. Uh -huh. Este por supuesto uno de lo afectivo y del partido le gustaría. Pero este, y, y realmente la impronta que le metería, te imaginas vos ser intendente y tu hermano ser el ministro de Obras Públicas, eh, encima Tandil es grande, y pero Andil no es. Enorme, es, pe, pe, y, es y, y es turístico, le metería en blanco sobre negro. Sí. Este, y ahí lo está ayudando mucho eh, que se fue a vivir de Juárez este a, a Tandil Mañanini, Mañanini está dando una mano importante, que se vino el otro día de una escapadita y, y está dándole una mano en la campaña. ¿Te gustó lo de Mañanini? Tiene, le sobra calle, le sobra calle. una vez también lo sacamos al aire acá, que él estaba en Tandil. Eh, ah, sí, señal, sí, sí, sí, Aparte, era... es un tipo con una lucidez y una capacidad, este, manejos de idiomas, fue brillante alumno, este, fue secretar, secretario de, de, ¿cómo se llama?, en la facultad de, del, del centro estudiante. Este, un tipo que... Y él viene de una familia de clase alta, alta, que no se da muchas veces de que, que con esta impronta y, y realmente le pone unas ganas con, y, y transpira la camiseta todos los días. Hubieses estado hoy eh, a un paso, eh, según lo poco que conozco o lo que conozco, a un paso de cumplir uno de tus mayores sueños dentro de la política, hubieses estado no, irte eh, a, a una embajada hubiera hubieras estado a un paso porque siempre digo eran las dos la escribanía y, y la... un paso me supone porque hay muchas embajadas y, y obviamente sí. no iba a siempre ir, aparte de los Unidos, pero no. eh, eh, eso estaba claro eh, resignaste eh, casi sí. eso no sí para, para sí sí ninguna duda ninguna duda y justamente ayer hablábamos con Gustavo viste que él también soñaba como virtual canciller, eh, canciller sí. pero eh, en la vida todo llega Y si no llega, este, por algo será. Así que este, realmente muy, muy, muy contentos con, con lo que siempre hablábamos con. Viste, yo tengo una lo que dijo con José Severi, un aprecio personal y que va más allá de la política. Este, ahora andamos 10 puntos en la política, pero siempre dij, dijimos o dije yo. Que en la política podríamos andar menos o mejor, mejor, que es como, como en el matrimonio, como con la, pero en lo personal nunca bajamos la relación de 10 puntos. Y siempre me decía que, que el currículum mioda daba para ir a. Y lo hablábamos ayer con Marangoni. Pero si no, eh, como dice el dicho, este, después que termine esto, me doy por bien pagado entrando atrás del primero. Así que. Tengo el año que viene cumplo 55, este, hacer, alguna, hacer lo que más pueda acá y después dedicarme a, a un poco a hacer algo para mí, porque realmente estoy como el chichón menos 10 este Siempre le digo a Irma: no me vas a echar porque me tengo que ir al puente de Gorbea. No sabes de dónde queda no, el puente de Gorbea. hablado con Irma para estos cuatro años? Sea, eso, peso, y claro. No, no, bueno, ella tiene sus compromisos, No, no, la va a seguir. Yo voy a viajar. Yo de hace claro. 20 años, el fin de claro. semana, no estoy acá, no lo voy a alterar. No claro. voy a... Pero este, ir mucho sí a, a Buenos Aires y a La Plata este, porque los timbres están allá. Este, y, y algunos timbres está, eh, están yendo, arreglando que uno puede salir. Che, mira, estoy acá en la, en la municipalidad. Voy a salir las 3 de la tarde. ¿Qué te parece si cenamos esta noche? Eso rinde más que, y que la, reunión, que protocolar, la reunión protocolar donde está el café con la secretaria. Que entra el coso, las 14 llamadas que tiene el tipo mientras te está atendiendo. Este, Y, y o, o le decís, che, veniste con tu señora y vamos a cenar los cuatro. y es, Esas cosas. Pero este fíjate que ahora tengo para el, el 31, tengo el cumple, el casamiento, que es el 31? Sábado. Eh, sábado, sí. Sábado. Tengo el casamiento de Javier Goñi, que es el que por ahí va a ir de embajador en Cuba. Y el cumpleaños de Emilio Monzó. Emilio es jefe de campaña que soy asistente, así que me voy a tener que repartir un rato acá. Fíjate que si voy al cumpleaños de Emilio, porque uno es amplio y no no tiene. Ni, aparte de Emilio, es una maravillosa persona. Así que, este, esa es mi vida y después la de acá de Alvear. Todo el mundo sabe Este, vivo con mi vieja en el mismo lugar de hace toda la vida. Este eh, no me levanto ni temprano ni tarde, eh, me gusta ir a comer afuera, me gusta ir a hablar con los amigos, no me molesta que me digan una cosa que por ahí no me, no me gusta, este, si sé que viene con buena onda y con, eh, eh, y con buena intención, por eso es que Dios nos ha dado una sola boca y dos orejas, y así de sencillo, de sencillito y de alpergate, Alfredo. Alfredo, muchas gracias, creo que fue una, lo que quieras agregar ahora sí, de política, de ah. lo que viene porque entramos en la recta final eh, yo te deseo muchísima suerte para el domingo, ojalá que sea una fiesta de democracia Sí, lo realmente. va a, ser, lo va a ser. creo que lo va a ser, está todo indicado para que así lo no. sea. así que muchas gracias me gustó mucho la charla eh, gracias por haber venido y reitero y renuevo la, la suerte y que salga todo bien Bueno, muchísimas gracias, le quiero mandar un especial saludo a todos, a tus colaboradores, a la gente que nos escucha, a los albearenses, a los que nos van a acompañar y a los que no lo van a hacer, que sí mi compromiso manifiesto de mucho trabajo, de explotar al máximo lo que uno pueda hacer, eh, las relaciones, de... De, de de no olvidarnos como buenos peronistas de la obra pública pero los peronistas no se, obran, no se eh, olvidan de la acción social le, el tema de deporte que ahora eh, anda, anda bien y, y si Dios quiere hay que seguir mejorándolo este, el tema de educación que esto me preocupa muchísimo porque con educación este otro tema Alfredo Eh, apoyar a, a las iglesias, yo soy eh, por tradición católico, pero quiero reconocer y voy con muchas ganas y mucho gusto y me hacen sentir muy bien las iglesias evangélicas a las que le voy a dar una mano también, porque hacen un trabajo fenomenal en, en, en, en el apoyo de la familia, en la ayuda a los que están más difíciles. Este, Bueno, la católica ya te lo dije, consiguiendo los lo designios del Papa, eh, tratar de el día que me vaya de la municipalidad, si, si, que me recuerden por lo que hice, pero mucho más porque digan se fue un buen tipo. Eh, claro, y el compromiso. El compromiso, compromiso es lo que, que todos, eh, uno, lo que uno puede reclamar de un funcionario municipal. El compromiso. No, compromiso. Ponerse la camiseta y listo y, y, y me importa más eh, ya te digo eh, atender la gente hacer las cosas bien ayudarlos este, apoyarlos este, ponerles la oreja vos sabés que es importante hasta en la vida que te ponga la oreja muchas veces vos podés andar con los bolsillos llenos pero si, si, si espiritualmente no estás bien no sirve para nada y eso sí, ayudar Este, en todo lo que más pueda y serle útil alvear en, en lo patrimonial edilicio, en lo vistoso, pero también en lo, en, en, en lo humano que es mucho más importante y que el de arriba te lo agradece permanentemente Muchas gracias La palabra de Alfredito aquí en la radio, del escribano Alfredo Civero, ...candidato a intendente del Peronismo Unido... ...hoy en una charla relajada, hablando de su vida... Eh, ...personalmente me gustó, la vamos a repetir ahora al mediodía... ...y también en un rato, a partir de las 13 horas aproximadamente... ...estará en nuestra página web... ...los invito a escucharla cuando ustedes lo, pum, lo, lo, lo puedan hacer... ...puede ser a la noche, eh, cuando ustedes tengan esa eh, posibilidad de relajarse... ...de salir de sus laburos, de, de pensar en otra cosa... A, a escuchar y, y leer esta nota Continuamos de esta manera Linda. ¿no? Yeah. Es donde ah, ah, ah, ah. Al ver ya En tu misma sintonía en tu misma sintonía en tu misma sintonía, en tu misma sintonía.